cuáles van a ser los resultados del trabajo que realice. Este, y bueno, yo creo que esto es natural, ¿no? Libertad de mercado es lo que estamos pidiendo, libertad para trabajar y para producir. Uh -huh. eh, ¿Cómo es la situación hoy? Eh, ¿Cómo es el, el, el mercado en torno a los precios internacionales? ¿La sequía que ha afectado y azotado a todo el país? Bueno, el mercado hoy no existe. Acá existe un secretario de Comercio Interior, y una oficina de control de la ONCA y la FIE, bueno, entre ellos resuelven qué es lo que debe cobrar y qué es lo que, lo que debe entregar al Estado y cuál debe ser eh, su actividad. Entonces, de esta manera, evidentemente, nadie puede estar seguro de lo que tiene que hacer. Y bueno, y eh, el resultado de todo esto es menos carne, menos leche, menos trigo, menos todo. ¿no? Y eh, no puede ser que esto sea así. Uh -huh. A Paulanza, eh, ¿cómo es el, el diálogo hoy con el gobierno provincial? Con bueno, el gobierno provincial eh, conversamos lo que eh, hace falta, digamos... Este, no es que sea un diálogo amistoso, es un diálogo respetuoso. Cuando hay algún inconveniente, bueno, apelamos a la autoridad que corresponda y es un diálogo normal, institucional, como, como corresponde al gobierno y como corresponde a una entidad que representa a un sector que es muy importante en la provincia. Uh -huh. eh, el cambio del de secretario de Agricultura de la provincia, ¿qué reflexión le lleva? Bueno, en principio, gran preocupación porque directamente... Era Emilio Monzó, el hombre que había logrado establecer un diálogo de tipo institucional que era muy leal, muy franco y bueno, más allá de los acuerdos que se pudieran no lograr teníamos un interlocutor permanente esperemos que ahora esto no se pierda y bueno, este, porque de, de otra manera evidentemente vamos a ir por mal camino ¿no? así que esperemos que Franetovich una vez que asuma, que, que entiendo que mañana se este, convoque a las entidades que, bueno, y podamos empezar a conversar uh -huh. Y el diálogo del, eh, con el gobierno nacional, digamos eh, ¿Qué es? ¿Simplemente eh, se han logrado algunos avances o no? ¿O, no. ¿o sigue eh, simplemente en reuniones? No, no, alguna reunión de vez en cuando, muy de vez en cuando Y realmente no conduce a nada uh -huh. Uh -huh. No tienen un fin concreto No, para nada uh -huh. A Paulaza, ¿Cómo va a ser la, la medida que van a plantear a partir de ahora eh, Con esta lucha permanente que están haciendo desde el sector agropecuario? Bueno, vamos a ver, vamos a escuchar las opiniones de los productores y que se puedan expresar con absoluta libertad y después en cada uno de sus cuerpos orgánicos sacaremos las conclusiones y llevaremos adelante la propuesta que, que podamos recoger y, y afinar, ¿no? Con uh -huh. este acuerdo entre las entidades, es lo que vamos a hacer. Uh -huh. eh, ¿hay, ¿Hay previsto otra nueva medida de fuerza? ¿Tienen previsto algo, algo similar? No, yo creo que vamos a estar movilizando más permanentemente, semana tras semana. Este, para ir planteando cada vez con más fuerza ¿no es cierto? los reclamos que hacen al futuro del sector, y bueno, espero que esto nos vaya a llevar mucho tiempo, pero bueno, vamos a mantener la presión permanente sobre el gobierno. A Paulesa le agradezco mucho que nos haya atendido. ¿eh? Gracias a usted, buenos días. El, el titular de Carvap...